Los movimientos sociales convocaron a una jornada de lucha... ...con cortes parciales para el miércoles que viene, 20 de julio. Será en reclamo de un salario básico universal de aproximadamente mil pesos y otros pedidos para los sectores más empobrecidos. Ayer se realizaron unas 300 asambleas en todo el país para debatirlo. Vamos a escuchar a Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán y también secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular durante la asamblea realizada en la estación de trenes del barrio de Constitución en la ciudad de Buenos Aires. y por qué lo digo y que quede claro porque muchos y muchas al menos tuvimos un ingreso mínimo en nuestros bolsillos en la pandemia cuando decían quédese en casa para muchos pero fundamentalmente para muchas mujeres fue muy difícil porque tenían que elegir entre quedarse en la casa y cagarse de hambre o salir a la calle y contagiarse por eso es que reflexionemos de manera conjunta toda la sociedad y que no nos quedemos con lo que nos dicen. Los planeros salen a luchar porque quieren más planes. Para nada. Quienes estamos en la economía popular somos trabajadores y somos trabajadoras. Somos el sector que le puso el cuerpo mientras que algunos estaban más arriba en su casa cómodos porque tenían todo garantizado. Y en el mismo lugar, en la estación de trenes de Constitución en Buenos Aires, el dirigente del movimiento de trabajadores excluidos, Juan Grabois, explicó otros de los reclamos de estas asambleas realizadas ayer en 300 puntos del país. Por ejemplo, que los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo cobren el aguinaldo, que haya un aumento salarial generalizado y también una suba de las jubilaciones mínimas. El Esta asamblea es el aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras del potencial trabajo que es un derecho adquirido por todos los compañeros que laburan en cooperativas organizadas y que ganan mísero 24 mil pesos además de tener que soportar la estigmatización el maltrato además de tener que soportar La barbaridad que se dicen sobre ellos y ellas, que se pague el aguinaldo como se viene pagando. El tercer punto es un aumento generalizado para los trabajadores del sector público y el sector privado, sobre todo los que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza, que son un montón porque en la línea de la pobreza para una familia tipo está en mil pesos. O sea que tenemos aproximadamente un 50% de los trabajadores asalariados pobres. Y la cuarta reivindicación que plantea la Asamblea es el aumento de las jubilaciones mínimas. 20 de julio entonces, Jornada Nacional de Lucha de los Movimientos Sociales con cortes parciales en caso de que en estos días siga sin haber respuesta a estos reclamos por parte del Gobierno Nacional. También ayer protestaron las cámaras que agrupan a las patronales rurales con concentraciones vehiculares en algunas rutas del país y epicentro en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. ¿Qué hay detrás del reclamo y quiénes lo lideran? El informe desde la FMC comunitaria de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Buenos días a la audiencia de Farco. Estas últimas semanas, y ayer particularmente en nuestra región, titulares le daban lugar al lockout convocado por la mesa de enlace. Para desentramar un poco esta idea del campo, entre comillas, que en general no nos incluye, entrevistamos a Luis Tiscornia, profesor titular en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Comahue y secretario gremial de la CONADU. Conversamos un poco de qué se trató este lockout de las patronales rurales. La mesa de enlace agrupa. A la sociedad rural, que es la agrupación tradicional de los, como se decía antes, grandes terratenientes argentinos, ¿no? uh -huh. fundamentalmente de la zona de Provincia de Buenos Aires o Pampa Ombra. Después agrupa a las craques, Confederaciones Rurales Argentinas, de grandes empresarios también de la Pampa Úmbeda y la Federación Agraria Argentina que debiera ser la representación de la pequeña producción o mediana producción, hay que decir que la llamada mesa de enlace representan esencialmente a empresarios de la pampa húmeda. Esto es importante hablando más desde Neuquén nosotros, ¿no? Porque el país o el campo no es solamente la pampa húmeda, si bien es la parte principal de, de valor agropecuario, la diversidad del campo argentino y la diversidad de productores es muy muy grande. Bueno, lo que está en juego es una gran disputa. En términos los economistas dicen puja de ingresos. La inflación misma es una puja de ingresos. O sea, nosotros mejoramos un poquito nuestro salario y el empresario quiere ganar más y nos aumenta los precios y por lo tanto nos disminuye el salario. Entonces nosotros volvemos a reclamar más salario y eso es la disputa permanente. Para Luis Tiscornia, es importante poder identificar cuáles son los intereses detrás de este tipo de pujas que disfrazan de reclamos justos Los grupos económicos que hoy están haciendo de paro están pujando por sus ingresos están presionando al gobierno para que devalúe Eso los beneficia a ellos y nos perjudica a nosotros. Y nosotros, si no reclamamos también por nuestros derechos, también vamos a perder. Porque el gobierno está demasiado dudoso. Y sí tengo claro que el que quiere volver, que es el gobierno anterior, no está dudoso. Para nosotros es importante no dejar pasar los momentos que nos permitan conversar y poner un poco de claridad ante tanto apabullamiento mediático. Reportó para Farco FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Nos ocupamos ahora de los incendios intencionales en las islas del Paraná... ...que vuelven a repetirse por estas horas frente a la ciudad de Rosario. La justicia federal no avanza sobre los responsables... ...se sigue destruyendo impunemente el humedal... ...y hay nuevas denuncias presentadas en las últimas horas. El informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Rosario atraviesa una semana marcada por el humo que llega desde la zona de humedales... Los focos se vienen registrando ininterrumpidamente desde el viernes pasado y si bien el humo llega con mayor o menor intensidad según la dirección del viento, las largas columnas de humo se divisan con facilidad desde la costa de la ciudad. Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, indicó que desde 2020 ya se quemaron más de 800.000 hectáreas ...en la zona de Islas, frente a Rosario. A lo largo de estos años se han quemado más de 800.000 hectáreas en esta zona... ...ahora se están repitiendo quemas sobre las mismas... ...que ya se han quemado en otras oportunidades... ...siempre hablamos de lo que es la región de la zona del Pieca... ...con lo cual ya después de un periodo bastante prolongado... ...de que esto se viene sucediendo... ...ya nos llama demasiado la atención... Que, que esto continúe y que aún no exista ninguna política pública orientada a resolver la situación, porque por un lado tenemos quienes combaten los incendios de la mano del Servicio Nacional de Manejo del Fuego pero por el otro lado están las tres provincias involucradas más la Nación, que son quienes deberían tener alguna previsibilidad y llevar adelante distintas políticas en materia de sostenibilidad para que esto no siga sucediendo o para generar algún tipo, algún otro tipo de aprovechamiento de, de La en estos días, las autoridades ambientales de la provincia de Santa Fe adelantaron que presentarán una nueva denuncia judicial por los incendios y el municipio de Rosario también amplió una denuncia ya realizada ante la Fiscalía Federal de Victoria. De Bueno, que también es abogado ambientalista, recordó que casi en su totalidad los incendios registrados son intencionales. El 95% de los incendios son provocados por la mano del hombre y el 90% tienen intencionalidad. De hecho, en los incendios que se registraron el 30 de, de junio, eh, hubo distintas imágenes tomadas por organizaciones ambientalistas como Paraguay se toca, donde se detectaron jinetes que salían de la zona de incendios, que están obviamente a los alrededores del de lugar, en algún lugar, porque no hay, no hay mucho más territorio hacia dónde irse, digamos, y sin embargo eh, todavía no, no, no hubo ninguna consecuencia ni ningún resultado de alguien que esté imputado en esta situación. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Vamos ahora a Córdoba porque allí Elena Com anunció que lanzará concursos para acceder a licencias de radio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 Pablo Gileta, delegado en Córdoba del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, visitó el estudio de radio comunitaria La Ranchada y anunció el llamado concurso para licencias de radiodifusión para la provincia. Del 12 de septiembre al 16 de septiembre del 2022, todas las localidades de la provincia, exceptuando Córdoba, Altagracia, Río Ceballos, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Villa María, podrán realizar los trámites para acceder a las licencias. Escuchamos a Pablo Gileta. Licencias de frecuencia modulada, eh, siempre es una buena noticia. Sí. El tema es que siempre quedan las ciudades más grandes o aquellas que tienen una situación de conflicto por saturación en el, en el espectro radiofónico excluidas. Y no deja de ser problemático eso porque hay muchas radios y vos imaginate que hay muchas radios que ya tienen una construcción de muchos años y que están esperando poder legalizar su situación. Entonces el concurso está bueno, eh, deja afuera algunas ciudades incluye a la gran mayoría de la provincia pero entiendo que varias de las ciudades más grandes una vez más, porque ya pasó el año pasado no van a poder formar parte del concurso una nueva posibilidad de regularización de aquellas radios que vienen emitiendo desde hace varios años y que necesitan blanquear su situación sino porque al no tener licencia vos quedás excluido de la pauta oficial quedás excluido de los Fomeca quedás excluido de un montón de beneficios que está muy bueno que los tenga en los próximos días vamos a salir a A, a promocionar esta, esta nueva apertura, todo hoy uh -huh. se hace a través del TAD. También es cierto que no todo el mundo eh, lo tiene tan aceitado al mecanismo. Además, el ENACOM abrió el llamado concurso para la obtención de licencias para las radios de Chubut, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Informo Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar. En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos noticiero Farco a través de FM Reconquista 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena. Niño del río, de orillas,